hablamos de una de las funciones naturales de las plantas aromáticas, la cual consiste en ser usadas como repelentes naturales de individuos no deseados. Hoy hablaremos de otras importantísima función y capacidades que cumplen estas especies, la cual se trata de la capacidad que tienen para atraer polinizadores. Pero, ¿qué son los polinizadores? Los polinizadores son todos aquellos animales e insectos que se encarga de realizar la polinización, la cual consiste en que las flores se reproduzcan, dándole lugar a la producción de semillas y frutos. Más técnicamente hablando, el polen o el gameto masculino de la flor que se encuentra en los estambres, el órgano reproductor masculino de la flor, logre llegar hasta el pistilo, que es donde se encuentran las partes femeninas de la flor y pueda encontrarse con los óvulos. O sea, los gametos femeninos de la flor los cuales se crean los ovarios, el órgano reproductor femenino de la flor. Y así se pueda lograr que las flores se reproduzcan. Algunos polinizadores son las avispas, las moscas, las polillas, algunos escarabajos, colibrís, murciélago y la más importante de todas, las abejas. ¿Qué son las abejas y por qué son tan importantes? Yo creo que no hay nadie en el mundo que no conozca a las abejas, Esos pequeños y llamativos insectos de color amarillo y negro que toman el polen de las flores para realizar miel. Pero las abejas no solo realizan este dulce natural tan sano y delicioso, sino que también tiene la función más importante en el mundo y para las personas. O sea, la producción de alimentos y la biodiversidad mundial. Tomarse a la ligera a estos insectos, o no darle importancia, sería un acto de poco razonamiento, ya que sin la polinización realizada por nuestras amigas, una parte muy grande de alimentos de frutos y semillas desaparecería muchas especies de flores y muchas plantas también, incluso muchas se extinguirían. Y no solo las plantas, sino muchos animales se extinguirían también, ya que se quedarían sin sus hábitats naturales u hogares, o sin alimento, Además, sería una drástica caída para la economía mundial. Si bien existen aproximadamente un total de 200.000 especies de animales que realizan la polinización, y también existen otros métodos para que se realice, como la anemofilia, la cual consiste en el que el viento o las corrientes de aire hagan llegar el polen de una flor a otra para tener el mismo resultado, o sea, la reproducción, o hasta con el mismo agua, y las corrientes de los ríos, riachuelos o arroyos. Este método se denominaría hidrofilia y consta de lo mismo. Las corrientes de agua logran transportar, logran transportar y consiste en lo mismo. Las corrientes de agua logran transportar el polen de una flor a otra, hasta incluso hay algunas plantas que se rebuscan la manera y la forma de por sí misma poder reproducirse. Realizar la transferencia de polen o hasta, o hasta inclusive esto lo pueden realizar las mismas personas. Este método ya sería de manera artificial. Pero aunque todos estos métodos sean posibles, no se compara para nada con las abejas, ya que éstas lo realizan de forma natural, a gran escala, sin dañar la naturaleza ni interrumpir en el entorno, porque en eso se basa su ciclo de vida. Es por eso que las abejas son las polinizadoras de un 75% de todas las especies de cultivos que nos proporcionan alimento a las personas, o viendo de otra manera, de aproximadamente 10 alimentos que comemos, 5 o 6 fueron polinizados por abejas. Por eso, cada vez que veas o escuches zumbar una abeja, recordá que gracias a ellas, podemos comer ricas y deliciosas frutas y verduras. Existen aproximadamente 20.000 especies de abejas, de las cuales no todas hacen miel, y no todas prefieren cualquier planta o flor. Aún así, es de suma importancia para la naturaleza y nuestra vida cuidarlas, pero lastimosamente, estas se encuentran en grave peligro de extinción, hace varios años y décadas. Pero eso lo charlanemos en el próximo encuentro de... Aromatizando el conocimiento. Acá, en Radio El Refugio. No te lo pierdas. Que tengan muy bella semana.